e、bueno, eh, n principio agradecer la comunicación y la difusión de la lucha que estamos llevando a cabo acá en el municipio de Moreno, d e d e la dirección de niñez y juventud.、Eh, y bueno, un poco como contábamos,、eh, estamos eh, en un proceso de lucha que tiene que ver básicamente con nuestros salarios, en donde、eh, nosotros trabajamos con toda la población de Moreno,、eh, niñez, familias,、eh, juventudes. Eh, y no se están garantizando los derechos para nuestras propias familias, digamos, por, de percibir nuestros salarios, de diferentes niveles de precariedad. Digamos, en principio, hay compañeras que, que perciben una beca, que ni siquiera tienen un contrato, que cobran cada dos o tres meses. Eso por un lado, compañeras que、eh, somos n atributistas con datos de locación,、eh, que también con pagos atrasados, con circuitos、eh, burocráticos para facturar y todas esas cuestiones que. Sumamente atrasan、mm. eh, y que también que no no poseen derechos laborales ni de caries ni monotributistas. Y por otro lado, compañeras y compañeros con plantas municipales、eh, que se dicen transitorias、mm. que le dan un poco más de derechos, pero si bien、eh, el salario no no es acorde al trabajo realizado y se pagan、eh, algunas cuestiones extras como productividad que le llaman para incrementar para llegar un, a un salario acorde.、Mm. Eh, entonces, un poco esto es lo que nos lleva a nosotros en la lucha, digamos. Nos venimos organizando desde el año 2016. También, cuando en ese año el 90% de, de empleadas y empleados estaban bajo el contrato de locación, digamos, monotributista,、uh -huh. y mediante la lucha logramos conseguir algunos pases de compañeros y compañeras. Pero bueno, también、eh, hubo un cambio、eh, lo que vos decías que es la. s e c r e t a r í a de Desarrollo Social, que es el, como el paraguas más grande por el que estamos.、Eh, al principio estuvo una directora, después b、bueno, u estuvo n o e otra, que es、eh, la que renunció luego de las pasos, que es Inés Iglesias.、Mm. Eh, tuvimos también、eh, en el medio entrevistas con el intendente, mesas de trabajo con el secretario de Economía, y bueno, luego de las pasos y con esta renuncia de la secretaria,、eh, Quedaron un montón de cuestiones en el c i n t e r o y con la decía de no saber qué iba a pasar con, con contratos que faltaban firmar y c o b r o s atrasados.、Uh -huh. eh, nos pusimos en estado de alerta、eh, y reorganizándonos también. Este, y bueno, en función de eso nos, nos acercamos el viernes pasado al municipio、uh -huh. eh, y nadie nos dio respuestas porque estaban en la plata contando los votos, así que decidimos. Hacer una radio abierta el miércoles y acercándonos igual m o d el martes. Y bueno, en el transcurso de, de la radio abierta, digo, como la lucha no es en vano, nos、uh -huh. estuvieron llamando de la dirección、eh, de desarrollo social para decirnos que se habían agilizado algunos contratos y que habían designado a un nuevo secretario、eh, para dar respuesta a las demandas específicas del sector. Cuando Así que, bueno, un poco eso. Cuando hablas de.、Eh... Pagos atrasados, estamos hablando de cuántos meses que no les pagan. Dos meses y medio de compañeras que no no cobran el monotributo y las compañeras de c a r i a s el último mes que cobraron fue mayo. Y estamos ya terminando agosto. Claro, no, es terrible, terrible porque además, digo, en un contexto que no ha parado de generar inflación, de d e v a l u a c i ó n de la moneda, cuando cobren el salario de junio, las que, las que cobraron mayo, digo, va a ser la mitad de, de lo que podían comprar en, en junio de este año. Sí, totalmente, totalmente. Sí, no estamos exentos de la, de la coyuntura y contexto nacional, y obviamente es preocupante y agobiante también. Decías que tuvieron diálogos con el secretario de, de Economía del municipio, con el propio intendente Festa. ¿En esos diálogos、sí. ¿qué, qué prometieron? ¿En qué tono se dieron? Sí, en principio, en el año 2018, en una de las entrevistas que tuvimos con el intendente, él se comprometió a no contratar más personas、eh, como monotributistas,、mm. de pasar a planta municipal a compañeras becarias y, y diferentes contratos basura.、Mm. Eh, lo cierto es que él dio la palabra y no se concretizó, porque r e u n i o n e después n o dio más la cara y su secretario de Economía dijo que no era viable, que no eran los números. Este, y la secretaria、eh, eligió un poco a su criterio de quiénes pasaban, no todo el listado que nosotros habíamos elaborado,、mm. porque también,、eh, como que hay que entender que vienen de diferentes fondos, que si bien vienen fondos de provincia, digamos, de diferentes programas,、eh, los organiza el municipio, digamos, que、mm. de decide destinar hacia dónde ir.、Mm. Es más,、eh, en un, una de las ocasiones donde pasaron tres meses de. Que las compañías becarias no cobraron. La respuesta del secretario de Economía fue que esa plata había llevado, pero la destinaban para otras cosas. Nos dijo eso en la cara. Claro.、Ah, una falta de respeto absoluta, absoluta.、Eh, decías, Claudia,、Totalmente. que después de la radio abierta de este miércoles、eh, consiguieron promesas de agilizar los contratos y los pagos. Sí, así es. Fueron saliendo algunos pagos y bueno, al final. Finalmente nos, nos acercamos ayer y no eran firma de contratos, sino entrega de documentación,、mm. donde también va a seguir un circuito.、Eh, pero bueno, justo ahora en este momento estamos teniendo una asamblea. Yo me alejé un poco、mm. donde vino el nuevo secretario para plantearle esto, porque los nuevos contratos son de compañeras que habían sido becarias,、sí. eh, pero se contempla desde julio y queda por fuera el, el mes de junio. Así que bueno, ahora también las compañeras están resolviendo. ¿Qué va a pasar si, si, no, si esos meses que ya fueron trabajados, como es junio,、sí. lo vamos a percibir o no como beca? ¿O, o qué, qué va a suceder?